Y seguimos aquí sonando 24-7 en Alto Calibre Radio Show, ya tú sabes, seguimos contando y contando y contando en tan solo cuatro años, sobrepasando las 650 mil personas de radio escucha, y eso es gracias a todo ese público, ya tú sabes, que le gusta las mejores entrevistas, que le gusta la mejor música en exclusividad de La Nueva y La Vieja, ya tú sabes, Low School Jam, por aquí por Alto Calibre Radio Show, y pasamos directamente al 787 Puerto Rico, donde se encuentra, ya tú sabes, Este señor que puede decirse que es compositor, se puede decir que es músico, se puede decir que es ingeniero, se puede decir... Naldo de Sangre Nueva, dímelo Naldo. Qué que hay, Bracú, todo bien, Bracú. Ya tú sabes, bienvenido aquí al Tocaler Bello Show, espero que todas las cositas te estén saliendo bien. Naldo, lágrimas de sangre ya por fin en la carretera, dime cómo te sientes con este nuevo exitazo. Ya tú sabes, Mar. imagínate cómo estamos, estamos súper contentos, tú sabes es un disco que llevo muchos años trabajándolo, ya que es un disco este que todavía pues eh, está desorientada y todavía pues a lo mejor no sabe de que tú sacaste un disco llamado Lágrimas de Sangre ¿Quiénes son las personas que participaron contigo como productores musicales y quiénes son los artistas invitados en esta producción? Mira Lágrimas de Sangre es un disco que tiene a muchos productores eh, del género de reggaetón grandes como DJ Black el Rally el nuevo elemento eh, muchos productores nuevos como Sound Junkies Sound Junkies son unos músicos que yo conozco hace mucho tiempo que hacen eh, una música un tema con Delagueto, el tema de Delagueto si lo ves, lo, si lo chequeas en iTunes, te das cuenta que es el más popular ahora mismo, es el tema que, que como que la gente. con Kicha, que es una chica que viene bien duro este año. Oye, hablando de quichas, ¿verdad? Para estar para un poquito más orientado, ¿esa quicha era la que estaba antes firmada por New Record? Exactamente, esa misma es. Ok, ok, ok, así que ya tú sabes, quicha cuando ella sacó las canciones con checa y todo eso, ¿verdad? Yo dije contra que habrá sido de la muchacha esta, ¿verdad? Que cantaba de lo más bien. Así que estamos de vuelta otra vez. Así que para bien sea. Oye, Nardo, esta producción bajo qué casa discográfica salió. Este disco sale independiente con una casa de izquierda M10 Fuego aquí en Puerto Rico, que es la casa de izquierda de mi. I okay. don't en ese franco eh, y al principio Y hablando de sangre no darle para atrás, para el tiempo Naldo, este sabemos verdad que te gusta pues como tú dijiste anteriormente, darle la ayuda a los nuevos talentos, ¿qué ha pasado con, con, con, con los discos de sangre nueva? Tú sabes, hay mucho talento por ahí por la carretera y tú sabes están esperando a alguien como tú obviamente porque no mucha gente se atreve a, a, a sacar estos talentos nuevos, ¿verdad? Por el miedo o el fracaso pero ya tú lo hiciste una vez como dijiste, Franco el Gorila Arcángel, Joven y Randy, etcétera etcétera, ¿cuándo volvemos a otra A, a ver a Nando presentando otra, otra sangre nueva. Pues mira el proyecto de sangre nueva eh, nuevo que se llama Blood Challenge es un proyecto. Acuérdate que yo soy la persona que me gusta superar las expectativas y cierto. Si a mucha gente ...personas incluyendo... Los que están en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Aquí en Sangre Nueva podemos, ya tú sabes, incluir a todo el mundo. Este, tú sabes, para que la gente esté este, pendiente, porque a lo mejor no están escuchando en Colombia. Obviamente porque estas entrevistas se postean toditas por Internet. Y no vaya a ser que alguien de Colombia, Chile, de por allá de otro país, venga y esté interesado en salir en este disco. Y a lo mejor pues tú le estás dando la oportunidad solamente a los puertorriqueños. ¿Qué es lo que hay? Este, esto es global, está a nivel mundial. ¿Cómo va a ser esto? Esto es no global. A... Por eso es que yo... Necesito saber el pickup plato, por eso es que yo necesito que todos los que estén interesados, ¿no? pero lo que quiero es... Show. Oye, fácil y sencillo. Uno, dos, o tres pasos, nada más. Solamente envías un email dándote información básicamente, tu nombre, de dónde eres, con tu dirección. Después de eso, Nardo te contestará, ya tú sabes, mira, ok, esta es la canción que yo quiero que tú me envíes, este es el tema que yo quiero que tú grabes, envíamelo, y no se preocupen por lo demás, mi gente, porque Nardo se ocupa de lo que son los productores musicales, Nardo se ocupa de lo que son los artistas presentando a los nuevos talentos, eso es lo de menos, así que póngase esto en la memoria, y contra Nardo, de verdad, es verdad, verdad que por lo menos te damos las gracias a ti, porque tú eres una persona de verdad que siempre ha ayudado a los nuevos talentos, que yo creo que sin ti, pues ninguno de estos muchachos que están ahora súper pegados, y a lo mejor hasta más pegado que tú, Naldo, que tú dices, contra, pero entonces, no este lo no sabe Creo que yo. al todo el mundo sepa, también, Blanco, que pueden preguntarle, o sea, John y Randy están 100% en el proyecto, Arcángel está en el proyecto, Yogo está en el proyecto, franco, o sea, todos los que fueron sangre nueva, que hoy día tienen una carrera, van a estar en el proyecto, está en la carretera. Oye, hablando físicamente el CD se consigue solamente en Puerto Rico, lo que vio fuera de Puerto Rico por iTunes. Es por ahora con iTunes. No nos queda para más, pero antes de despedirnos, quiero que dé los números de contrataciones a tú sabes, todas esas personas que quieran contratar a Naldo para alguna actividad, tú sabes, ¿dónde se pueden comunicar? Por supuesto, puedes llamar al 787. Wow, bro, pues bueno, Nardo, te doy las gracias que no sea ni la primera ni la última vez. Tú sabes cómo aquí nosotros bregamos siempre. También tenemos nuestro programa por Telemundo, aquí en Alto Calibre Radio Show, y nada, presenta entonces esta canción con White O Emo. Ya tú sabes, por aquí por Alto Calibre Radio Show. Orlando sabe, es de Sangre 9000, y a escuchar aquí en Alto Calibre, el nuevo de Nardo con Jomo. Esto es mínimo, mínimo. <risas> Yo quiero tocarte se muestro y on yo veo por la y chica pasando que siempre la voy bailándole la veo Como se ve fue el puente, el macho ese, dile <risa> que se te se siente y tú sabes que lo siento lo que veo todo el día te lo digo que esta Eva me tiene bien mal y cuando yo la tenga de frente ahí sabe que lo que se siente Hasta 7 vente conmigo y luce te muet bajo de la luce ese chamaco esborracha loco vuelve lo loco llévalo a la casa y te fuga conmigo te espero a las 5 me da un call privado oye estamos mi ama no te llamo tranquila pa no meterte en problema ninguno y Resuelto mis perros Y se jodió todo Baby Music Yo amo pa Nardo Tú y yo la vi Mini, mini, mini, mini, Un besito Un cantito Minimo Llévalo a la casa Y después llamas a Betito Te vas conmigo Oye ma Que solamente en nuestro cuarto Sea tentivo Cuatro paredes Un techo, un piso Él no va a saber Cómo fue que todo se hizo Él no va a sospechar na Dale más que no te va a pasar nada, ti te va a gustar el cantante, te pregunto de nuevo, tú has estado como un cantante. Yo me va, yo, yo me va, lágrimas de sangre. Oye, lamentablemente, Nalo Yomo, lágrimas de sangre, Gaby meusí. Y el blas y wow. ya tú sabes, y Gaby. Music. Yo, te habla Nardo de Sangre Nueva Music. Y hoy estoy aquí con mi pana Blaco. Y esto es Alto Calibre Radio Show.